Yo Esto es Barack y Jairo Funk. Yeah. Ayer lo frilo en la melodía. Ajá. Uh -huh. Otra hora más, no sé diabos bueno esperar. Quiero que entiendas lo que trato de explicar. Han pasado 10 semanas y hace se empieza a notar. Recuerda la primera vez lo que tuviste que pasar. Tranqui. sin ver el sol y todos tenían el derecho de nacer y yo como la sociedad estoy arrepentido por todo el daño que he hecho y vengo a decirte lo siento me arrepiento por lo que he estado diciendo hace mucho tiempo que al mundo he estado mintiendo por mi culpa niños mueren sin ver la luz y ellos son el futuro dijo jesús incentivé mucha gente para que abordaran. le hice creer que la vida no valía nada